Estoy en comunicación con Laila Villanova. Laila, muy buenos días, ¿cómo estás? Te saluda Vilma. Hola Vilma, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Buenos días. Acá muy bien, amaneciendo temprano, que no es lo normal. <risa> bueno, muchísimas gracias entonces, mu vale doble entonces que nos hayas atendido y claro. bueno querés contarnos del registro de cómo es para participar de esto eh, qué fotos se pueden mandar cuáles no dale, buenísimo, gracias por el espacio vale doble el espacio que ustedes me dan así que gracias, y gracias a Barbie Tarantino que es ahí el contacto que, que nos puso para que podamos contarlo Le mandamos un beso a la compa que seguro está escuchando. Sí, está escuchando, me dijo. Y a Boris, bebé <risa> <de> hermoso. <risa> ¡Ay, bebé! Eh, bueno, gracias porque arrancaste a full contando un poco esto que es un proyecto editorial de ensayos fotográficos. Eh, es una propuesta muy abierta, muy flexible y sobre todo muy eh, manijera. <risa> quiero, decir, eh, quiero decir que es para generar eh, movimiento, generar eh, una militancia desde lo artístico, desde lo creativo, eh, desde otro lado, digamos, que, que, que es salir a las calles y registrar ese agite feminista que viene creciendo y creciendo eh, cada día más, cada año más, y que no va a parar. Eh, la finalidad un poco de registro en movimiento es crear una biblioteca visual que vaya haciendo este registro de este movimiento, que... Eh, y, bueno, y que quede plasmado en libros. Y para cada libro, como contaste vos, hacemos una convocatoria, llevamos estos tres libros publicados, y esta es la nueva convocatoria, que tiene apoyo de mecenazgo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, y que, bueno, que acá, con ayuda de Barbie, estando, a, hablando ahí a Viedma y a toda la comarca, eh, la idea es que sea una propuesta bien federal y llegar a todo el país y hacer un un registro bien amplio de lo que es el movimiento feminista en la argentina desde el primer encuentro de mujeres en adelante eh, toda la, la campaña por el aborto legal que cumple sus 15 años en una menos que cumple sus 6 años eh, bueno y todas estas manifestaciones feministas que venimos viendo en, la, el, en esta convocatoria que se llama antologías vamos a hacer un libro que es una antología Ajá. fotográfica del movimiento feminista Y sí. las fotos que se... está dirigido a fotógrafas mujeres y a personas LGTBI+ y las obras seleccionadas van a integrar el próximo libro que se va a llamar Feminismos, un ensayo fotográfico. Tremendo. Eh, Estábamos viendo recién fotos de lo que han sido los libros anteriores. De hecho estamos saliendo también por ENTV, YouTube y Facebook y por ahí se van viendo las fotos. Ah, estas bueno, fotos, sí. los libros, los libros anteriores, ¿dónde se pueden conseguir? si alguien quiere ver este registro si, sí, se pueden conseguir en la página de Red Editorial que es rededitorial.com.ar uh -huh. y están a precios muy accesibles y son tiene una calidad tremenda son, nada, están buenísimos el primer libro es un registro de lo que fue el 8M del 2019 eh, con fotos de cinco fotógrafas el siguiente libro fue un libro que hicimos junto con Josefina Tomasi, que es acá mi colega y socia en este proyecto, que juntas lo dirigimos, eh, y son fotos del 34 Encuentro en La Plata. Y, y el siguiente libro fue una convocatoria que hicimos en el 2020, prepandemia, que fue una convocatoria abierta a fotógrafos no binarios, específicamente. Y fue súper interesante esa um, propuesta, porque cuando nos juntamos con ellos, nos contaron cuál era su lugar en los 8M, que, era, que es ese Día Internacional de la Mujer. Eh, entonces como que, y fue una sorpresa, porque lo hicimos como, bueno, se ocurrió esa idea y cuando nos empezaron ellos a, a contar cuáles eran sus vivencias esos días y si se sentían como reco reconocidos, identificados, algún, algunos no se animaban nunca a ir y a, se animaron para esta convocatoria y, y nada, el resultado estuvo buenísimo. Eh, la idea fue plasmar sus consignas, sus luchas abrir un poco el juego de lo que era el 8M para ellos. Tremendo, ya quiero ver qué va a ser el resultado de esta convocatoria. Entonces nosotros si queremos mandar una imagen, ¿se puede mandar una o tienen que ser varias? ¿Cómo es? En en nuestra página que es movimientoregistro.wixsite.com barra convocatoria Están las bases para descargar, eh, lo que pedimos son cinco fotos, que las manden en un PDF, Bien. muy simple, con algunos datos personales para saber quiénes son, de dónde son, por esto que te contaba que, que la idea es llegar a todo el país, y, nada, y conocer de dónde viene el material, eh, y nos mandan por, por mail a... Eh, para que me olvide el mail, ¿podés traer? No te preocupes que yo, si quieres ahora me lo pasas Nosotros en breve nomás, en minutos, vamos a estar subiendo esta información a nuestra página y a nuestro Facebook y a redes. Buenísimo. Y ahí vamos a poner toda la info también. La página de ustedes, si querés, el mail. El Instagram te digo que es eh, registro.en.movimiento, que ahí también ¿Sí? está el link directo a la página con la convocatoria. Y el mail es en movimientoregistro.com. Perfecto, entonces para todos les interesada en participar de esta convocatoria y formar parte, o sea, uno ya formó parte de la historia, pero esto es como el como el testimonio de esa historia, ¿no? Y está buenísimo. Totalmente, eh, totalmente. La idea es recuperar la memoria visual de todo este movimiento. Eh, te apuntamos a que aparezcan fotografías, como te decía, de los primeros encuentros, Eh, de los primeros primeros momentos y manifestaciones de la campaña por el aborto, eh, todas las manifestaciones a lo largo de muchísimo tiempo de esta de este movimiento en la Argentina. Así que sí, es un proyecto más ambicioso, va a ser un libro eh, mucho más grande que los anteriores, con muchas más páginas, eh, así que queremos que va a estar espectacular. Eh, ¿Va a haber algún modo de verlo digital, de acceder a esto digital, este libro? Sí. Seguramente, porque en los otros libros hay una en, eh, un ebook, se ha hecho que creo que también se puede comprar por la página, así que seguramente que sí. Perfecto, entonces, Laila, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, estaremos esperando para ver el resultado de esta convocatoria. Muchísimas gracias de vuelta por el espacio y a Barbie y a todos ahí en Mia que Sabemos que hay un montón de fotógrafos ahí escuchando y dispuestos a mandar, así que anímense. Bien, muchísimas gracias. Un saludo y un abrazo, Laira. Un abrazo grande. Chau, chau. Abrazo Ahí estábamos hablando Con Laila Villanova Si reciente te prendiste la radio Te cuento que hay un registro en movimiento Que la página Registro en Movimiento La agrupación Registro en Movimiento Está lanzando una convocatoria abierta Para la participación de la primera Antología fotográfica Del movimiento social Del movimiento feminista, perdón